El bailazo más esperado del año. Este sábado 28 de febrero para toda la raza de Iowa. El Club Furia presenta a la Sonora Dinamita. Qué, qué, qué, qué lindo esto. ¿Escuchaste bien? La Sonora Dinamita. La Sonora Dinamita. Se me perdió Club Furia 1550 de la primera avenida en Iowa City, Iowa El lugar donde todos quieren estar Con el mejor ambiente Solo el Club Furia Presentando el evento más grande del año Sonora Dinamita Este sábado 28 de febrero Además la música más caliente la pone El DJ Guerrero Misión general solamente 20 dólares Tequila Sunrise 1 dólar Pitchers 3 dólares Patrón solo 3 dólares El Club Furia Abre todos los viernes y sábados para toda la raza latina Vengan a disfrutar todos los viernes con noches tropicales El lugar donde las mujeres siempre le entran gratis todos los viernes Con la pista más grande Fuertes medidas de seguridad y amplio estacionamiento Y por supuesto el mejor ambiente Solo el Club Furia